Por una ley de radiodifusión de la democracia. Estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias.